CONICET trabaja en la separación de residuos con cooperativas locales. La iniciativa Cuidado del Medio Ambiente con Inclusión Social ya funciona en el Instituto de Investigaciones Fisioquímicas Teóricas y Aplicadas en articulación con cooperativas nucleadas en la organización social Movimiento de Trabajadores Excluidos. El objetivo principal será reducir la contaminación y colaborar con el reciclado y la reutilización de la mal llamada basura. Vecines se suman a liberar las redes Wi-Fi para dar conectividad. Desde la ONG La Plata Solidaria informaron que la iniciativa promueve liberar las redes de Wi-Fi de una serie de comercios con el objetivo de ofrecer a las niñas de zona vulnerables acceso a conectividad. El proyecto contempla, además, beneficios impositivos para los comercios que se adhieran. Radio Estación Sur, habló con una comerciante de Tolosa que abrió la red para los vecinos. El, el que no tenga conexión en la casa, el que se que sea sin datos o el grande, a mí no me, no me interesa eh, que lo pueda hacer. Yo no estoy, por ejemplo, yo tengo carga virtual, sí. Familias que le cargaban el celular, el nene, al adolescente, una vez por mes con él, eh, 100 pesos. Todos ellos ya lo han está encargando unas por semana o más, sí. Eh, entonces en cualquier economía cuando estás cuadruplicando el gasto de un servicio si sirve yo lo, lo, lo comparto yo, de hecho lo hacemos hace mucho un servicio que informa, informa. Más, cerca. más cerca presentaron el libro Mujeres que hacen barcos la ministra de las mujeres bonaerenses Estela Díaz y el presidente del astillero Río Santiago presentaron Mujeres que hacen barcos, un libro que recoge los testimonios de mujeres que formaron parte de las diversas etapas y luchas de la fábrica naval de Ensenada y propone una mirada con perspectiva de género. La obra puede descargarse en PDF desde la página web del astillero www.astillero.gba.gov.ar los funcionarios provinciales remarcaron la necesidad de transformar los lugares de trabajo con una perspectiva de género e inclusión. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.